Buenos días, bella alma. Buenos días, hermosa mujer. Buenos días, bello ser de luz y de amor. ¿Te has fijado lo bonita que eres cuando tu alma sonríe? ¿Te has fijado cómo se dibuja esa sonrisa en tu cara? Bienvenida al podcast La Vida Sakura del Centro de Sanación Cuántica. Es un placer conocerte y servirte. Este es un espacio sagrado creado con todo mi amor para ti para nutrir con inspiración y motivación el crecimiento de tu alma. Te saludo de ser a ser, de corazón a corazón. Namaste. Mi nombre es Sonia, y te invito cada lunes y viernes a elevar tu conciencia y tu vibración. La vida Sakura forma parte de un sueño más grande que yo, y es formarte como ser humano para que puedas ayudar a otras personas a sanar, a sentirse más felices, y acoger las riendas de sus vidas desde la conciencia y el autoconocimiento. Hola, buenos días. Hoy traigo un mensaje, y si me estás escuchando, es para ti. Está inspirado en el libro de Krom, Mensajes del Gran Sol Central. La Madre Tierra y tú, tú y la Madre Tierra. La Tierra es un ser sintiente, un ser vivo y tú formas parte de ella y ella de ti como ser vivo tiene conciencia a la que se le llama Gaia la tierra igual que tú está en proceso de evolución y ascensión a quinta dimensión Gaia está sanando la conciencia de sí misma de la cual todos formamos parte como humanidad que la habitamos El planeta Tierra no es algo distinto ni distante a ti que puedes utilizar con fines deshonestos, insensibles y explotadores sin que tenga una repercusión directa en tu vida. El planeta se encuentra en una situación de estrés y desequilibrio grave. Hay una parte tuya que es de la Tierra y que ella gentilmente te ha cedido para que puedas conquistar tu ideal de perfección en amor, armonía y compasión. Es esa parte la que está siendo sometida a una mutación que afecta a tus cuerpos inferiores, sutilizándolos porque ahora ella necesita expresarse en otra dimensión. Todo lo que sucede en tu escenario experimental, donde la Tierra es el centro de operaciones que te ha sido asignado como parte de tu proceso evolutivo, no es más que el reflejo de la confusión, caos y discordia interior que opaca a tu ser esencial. El caos, la inestabilidad y el estrés del mundo actual se deben a que subyacen en él los viejos mecanismos de la conciencia y esas estructuras ya se han quedado obsoletas y deben ser superadas para crear un nuevo mundo de armonía y paz. Toda la irradiación cósmica que está impactando el campo electromagnético de la Tierra está influyendo en nuestro comportamiento, porque todos somos una misma célula viajando en el mar insondable de la evolución cósmica. No eres distinta a ella y lo que respiras, ves y sientes lo haces a través de su conciencia planetaria que te vincula con las dimensiones cósmicas que configuran su biolograma energético. Toda la comunicación, conexión y sincronización se produce a través del núcleo de luz de la Tierra donde se encuentra conectado tu ser esencial. Ella es el sistema nervioso central y rítmico que está impulsando tu proceso evolutivo Y a tu conciencia cósmica Simplemente Somos las células Que transportan el oxígeno Mantienen y envían La información electromagnética Al gran sensor central O logos planetario Que rige nuestra evolución Hemos entrado en la era de acuario En un nuevo paradigma espiritual Como ser humana O entidad espiritual En estado de ascensión O recuperación evolutiva Ha llegado el momento de salir de la inconsciencia o vida mecánica para penetrar en los dominios de la consciencia cósmica o manifestación y conexión con tu ser esencial o divinidad interior. Ahora ha llegado el momento de que te levantes con renovadas fuerzas, haciendo uso de tu poder interior que reposan las cámaras profundas, armónicas y luminosas de tu ser superior. Solo tienes que reclamarlo con fuerza, sinceridad y determinación y poco a poco lo irás despertando del letargo en el que lo has sumergido. Abre las puertas de la prisión que ha atenazado despiadadamente la esencia más pura, perfecta y divina del amor. Como ser divino, Eres el amor de Dios en acción Y lo tienes que aplicar Ejemplificar en cada una de las palabras que pronuncias Sentimientos Pensamientos Emociones Y acciones El amor se manifiesta a través de hechos concretos Y no de meras expresiones poéticas Que puedan halagar a tu ego Y mente humana distorsionada Tienes que demostrar lo que en realidad eres, y no proyectar imágenes abstractas, confusas e irreales que proceden de tu identificación con la materia que recubre tu espíritu y se manifiesta como el ego tirano, vengativo y destructivo. Tienes que vaciarte plenamente de la toxicidad que has acumulado durante miles de años y permitir que emerja la gracia divina de tu ser esencial. Esto solo se producirá cuando concentres toda tu energía en desempolvar al ser divino, eterno y perfecto, que se haya oculto y dormido en la trastienda de tu mente e intelecto egoico. Y aquí, el deseo es el gran detonador y activador del proceso de liberación de los grilletes de la materia, transmutando el ego en el crisol del servicio, conocimiento y amor fraternal hacia Dios y toda su creación. Todo lo que está ocurriendo dentro de ti es un programa de descubrimiento y conocimiento de la gran ley universal que oculta la gran emoción divina y constante del amor incondicional. Ese, Es el gran ideal que estás persiguiendo en cada expresión vivencial, en cada expresión de lo que vives, pero que a menudo confundes con el espejismo del ego ilusorio que como un catalizador está para probar tu verdadera sinceridad y honestidad en la búsqueda de la verdad. Solo existe una sola luz universal o verdad que se diversifica y manifiesta en múltiples relatividades, para demostrarte que lo que subyace a todo el fenómeno existencial es tu identidad espiritual, eterna e inmortal. Todos nos estamos experimentando en todos. Es ahí, en esa dinámica, donde tienes que descubrir que solo existe una experiencia colectivizada, que se individualiza para comprender al todo del cual formas parte. Tu único conflicto estriba en la colectividad y no en la individualidad, como hasta ahora has creído, pues coexistes en un marco de referencia que te separa de la totalidad universal. Lo único que tienes que experimentar no es la individualidad, sino la totalidad porque somos uno, recreándose en muchos, y de ahí surgen los conflictos a la hora de experimentar la eternidad. Tus conceptos y percepciones materiales te han llevado a disgregarte de la totalidad que es siempre la misma, constante y eterna, para que pudieras disfrutar de la independencia de elegir y asumir la responsabilidad que de ello se deriva. Como disidente y renegada, Siempre estás buscando el medio de mantenerte distante y discordante de la sinfonía universal. Por eso, se producen todos esos efectos reactivos que tú misma provocas cuando asumes la plena responsabilidad de mantenerte distante del corazón y de la gran mente universal. Tú eres tu propio verdugo que va ejecutando las acciones que contravienen la gran ley del amor Y el servicio incondicional. Solo seréis felices cuando comprendáis que sois los reyes más finos, puros y hermosos que manan del gran ser cósmico. El poder de Dios en acción viene a recordarte que todo lo que eres siempre lo has sido, porque no puedes ser de otra forma. Pero la conciencia distorsionada de la realidad te ha impulsado a sentir. Pensar y actuar de forma que te conviertes en el juez y verdugo de tu ficticia realidad. Ahora, con la nueva expresión energético-vibratoria, todo cambiará. Y de nuevo recuperarás el estatus de maestra y de maestría y gloria divina que siempre te ha acompañado en tu viaje evolutivo. Eres una maestra que merece todo lo que tu corazón anhela y es tiempo de empezar a demostrártelo a ti misma. Eres la réplica perfecta y divina de la expresión del amor incondicional y eterno que Dios siente por su creación y tú no eres una excepción. Así es, ahora y siempre. En este espacio... Te entrego todo lo que soy, desde mi formación, experiencia y aprendizajes de vida. Recién salidos del horno y bien calentitos, cada lunes y viernes tendrás listo un episodio para que lo escuches en tu mejor momento, en ese espacio que te vas a dar y a dedicar solo para ti. Quiero conocerte, sentirte, respirarte, quiero saber quién eres, pero sobre todo, deseo conectar contigo desde el alma. Me encantará que me cuentes tu historia para saber en qué momento de tu vida estás y así poderte servir mejor. Si hay algún tema del que te gustaría saber más, entender, comprender o discutir por este canal, o si tienes preguntas, en las notas de todos los episodios voy a dejar la dirección de email para que me puedas escribir sin ningún problema y sea fácil para ti. Si este contenido ha sido de tu agrado y te ha aportado valor, me hará muy feliz que me dejes una reseña en Apple podcast o Spotify. También puedes compartir este episodio en tus redes y chat para que este contenido de valor llegue a más mujeres. A más mujeres que igual que tú quieran elevar su vibración para reconectarse con su alma y manifestar la vida que sueñan. Gracias por tu escucha y atención. Gracias por estar conmigo al otro lado. Gracias por existir. Que el poder divino despierte en ti y el amor infinito se manifieste en tu vida. Amén.